Como todos los días, de lunes a viernes en Radio Cracia en el 106.1. Vamos a recibir ya en el arranque de esta mañana, en el arranque de este martes para nosotros, a Martín Berongaray, quien está en línea y en comunicación telefónica, diputado provincial. Martín, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, te saluda. ¿Cómo andás, Sebastián? Muy buen día. Muy bien, gracias por atendernos como siempre. No, por favor. Bueno, no. Martín, eh, preguntarte por la ley eh, ambiental, ¿no? Este, este proyecto de, de ley ambiental que, bueno, me acuerdo que hace un mes aproximadamente estuvimos conversando cuando lo, lo estabas presentando. Sí, bueno, eh, de hecho hoy fue la primera reunión de trabajo que se realizó no ya para analizar un proyecto de mi autoría, sino el que envió el Poder Ejecutivo en el transcurso del de año pasado, eh, digamos que es, eh, supone una reforma integral a la actual ley que es la que rige en la provincia y lleva el número de 1914 para embarcar, en, enmarcar la normativa en eh, aquellas exigencias que se dependen fundamentalmente de los artículos 41 y 124 eh, de la Constitución Nacional. Bueno, en el marco de la reunión del día de la fecha estuvo presente el fiscal de Estado, José Banini, el subsecretario de Ecología, Fabián Titarelli, y también profesionales de las áreas de hidrocarburos, bueno, de la propia Fiscalía de Estado, del Ministerio de Gobierno, técnicos eh, del INTA, eh, como el doctor José Alberto Gobi, bueno y por supuesto que también eh, diputados y, y asesores. La eh, metodología sí. que se definió consiste en reuniones semanales, que van a tener lugar los días martes, concretamente a, a las 8 horas, y se va a buscar una dinámica de trabajo donde se avance en el análisis artículo por artículo, capítulo por capítulo, uh -huh. insisto, de la iniciativa que ha presentado el, el Poder Ejecutivo, y hoy se definieron los objetivos y los principios generales de gestión ambiental, que es el, el corazón de la norma, y entre sí. ellos por supuesto, el, el principio precautorio. Eh, te iba a preguntar eso, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los objetivos, no? Bueno, los, los objetivos de, de política ambiental eh, consisten eh, centralmente en, en marcar la legislación pampeana en los presupuestos mínimos que están contenidos en la Ley General del Ambiente, que es la 25.675, asegurar que se cumplan los principios ambientales que están establecidos en, en aquella norma y en, y en las normas complementarias que han sido dictadas en consecuencia y eh, una cuestión central que tiene que ver con eh, el fomento de la participación ciudadana en todo lo que son los procesos de, de gestión ambiental. Y como te decía, la otra cuestión gruesa sí. que se definió en el día de la fecha tiene que ver con eh, la aplicación de los principios de política ambiental que eh, reproducen en buena medida aquellos que están establecidos a, a nivel nacional, que son el principio de, de congruencia, el de prevención, como te decía, el, el principio precautorio que es eh, tal vez el, el corazón de, de la legislación ambiental, eh, el principio de progresividad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de cooperación y, y bueno y hay, y hay algunos más muy bien eh, bueno y la, la cuestión de presupuestos habló de, de cuánto por ejemplo se va a, a invertir en este sentido no no no todavía no hemos llegado a, a ese tipo de, de cuestiones lo que hay que entender que es, eh, también eh, esto supone una norma marco una norma general eh, que va a tener prevalencia sobre eh, las distintas normas sectoriales que puedan referirse al ambiente o a los recursos naturales, y eh, por su condición de marco eh, va a ser objeto de eh, reglamentaciones que estarán a cargo de, del Poder Ejecutivo donde se va a definir la, la letra chica. Eh, ¿Se hace un, eh, algún punto diferenciado para el caso de Santa Rosa, que estamos en, en plena emergencia sanitaria? No, no hay, es una norma que va a regir en, para toda la provincia. Toda la provincia, este, por supuesto que eh, va a alcanzar a la totalidad de los municipios y comisiones de fomento, y en lo que respecta a la emergencia eh, de Santa Rosa, o eh, la que pueda llegarse a presentar en, en alguna otra localidad, son normas específicas que, que se dictan y que este, habilitan eh, a la adopción de medidas urgentes que, que, que las circunstancias demandan. Uh -huh. Por ejemplo, en Santa Rosa, a comienzos del de, 2016, se sancionó la ley que declaró la emergencia sanitaria, que ya fue prorrogada en, en dos oportunidades y que se enmarcó en eh, una ordenanza que también había sido aprobada tiempo antes, en el 2015, eh, previo a, a que asumiera la actual gestión. Muy bien. Bueno, se trata de una ley, de un proyecto eh, donde me parece que no, eh, no, no hay mayores diferencias, ¿cierto? Eh, más, más allá de, de cuál sea el partido político, creo que hay una, una coincidencia en que eh, hay que solucionar ¿no? esta, esta cuestión urgente de manera urgente. Sí, mira, sin perjuicio, del eh, análisis exhaustivo que se va a seguir realizando artículo por artículo. Eh, y esto es una, una opinión personal, creo que es una iniciativa muy bien lograda, insisto, donde ha trabajado técnicos y especialistas que realmente entienden y mucho del tema, y eh, no difiere sustancialmente de otras normas de avanzada que están vigentes en algunas otras provincias, o de lo que establece la Ley General del Ambiente, que es la 25.675. Con lo cual no creo que vaya a haber eh, objeciones eh, sustanciales. Por supuesto que en la reunión del día de la fecha, y seguramente va a seguir ocurriendo en las próximas eh, jornadas, se, se analiza en detalle cada uno de los artículos y, y, bueno, y, y en algunas oportunidades se introducen modificaciones. Eh, Martín, ¿cómo está viviendo el, el momento de electoral? De, ¿De armado de lista? De, ¿De conformación de listas? ¿De presentación de candidatos? Bueno, son momentos eh, de, de cierta... de cierto nerviosismo. Eh, ya quedan pocos días. El 22 eh, hay que tener presentadas las listas y, y cumplimentados eh, todos los requisitos. Y bueno... Eh, puedo hablar de, del radicalismo Ajá. nosotros estamos tratando de, de avanzar en este proceso de la manera más ordenada y y buscaremos de, de generar el consenso que nuestra capacidad nos permita y de no lograrlo por supuesto que está habilitada la, la instancia de agosto la instancia de las PASO, donde se, termina, se terminará resolviendo quién va a ser el, el candidato a, a diputado nacional. Uh -huh. eh, y a nivel nacional, ¿cómo, ¿cómo ves esto del Frente Cambiemos, bueno, juntos ahora por el cambio, no con, con la llegada de Pichetto o el arribo de Pichetto a la fórmula con Macri? Bueno, eh, el arribo de Pichetto me sorprendió mucho, creo que como a la mayoría de, de los argentinos, Y son esas decisiones que hay que analizarlas con perspectiva. Hoy yo no estoy en condiciones de, de afirmar si va a terminar eh, teniendo o no un, un buen impacto electoral. El radicalismo fue a la convención. A ti, eh disculpa se cortó un minuto la, la comunicación. Eh, justo cuando estabas hablando de Pichetto va a parecer que no querías opinar. Sí, no sé hasta dónde se escuchó se escuchó no, sé no, no, decías esto Decías, decías esto de que eh, Bueno, la evaluación de si suma o resta votos Se va a saber más adelante Sí, sí, sí Creo que son esas decisiones, como decía Que, que hay que analizarlas con, con perspectiva y, y el radicalismo, bueno Fue a la convención de, de Parque Norte A la convención nacional A pedir una mayor aport, apertura Y bueno, en ese marco Muchos suponían que podía llegar a presentar una, una fórmula presidencial para competir en, en las PASO, pero bueno, eso ya ha quedado descartado, eso no va a ocurrir. Muy bien. Eh, pero te, personalmente, ¿te, te gusta o no te gusta Pichetto? mira no lo conozco. No lo conozco, así que, no sé, habrá que, que verlo andar. Orgánicamente, insisto, al, res al resolver la, la pertenencia al frente, el radicalismo va a competir con, con ese binomio, y, y bueno, y como te decía también hace instantes, en el marco de las PASO se va a resolver acá en La Pampa quién va a ser el candidato a diputado nacional. Uh -huh. Si no sos vos, ¿quién podría ser? <risa> no, no sé, nosotros venimos trabajando eh, para, para representar a, a los pampeanos, eh, insisto, lo nuestro no es un trabajo detrás de una persona, sino, como he dicho en otras oportunidades, detrás de, de un proyecto en el que puedan sentirse identificados eh, la mayor cantidad de, de pampeanos posibles y, por supuesto, que también lleve soluciones a, al resto de, del país, porque en esto eh, uno tiene que trabajar y entregarse con total generosidad y hay que colaborar con el gobierno de la provincia de La Pampa sea el signo político que sea, y también hay que colaborar con la Nación. Eh, Martín, te hago una preguntita más, eh, sí. ¿qué, ¿qué opinás de este apoyo económico que da Macri a la provincia de Mendoza en la construcción de suelo? Bueno, también lo he dicho en infinidad de oportunidades, no comparto este tipo de, de determinaciones en el sentido de que eh, tratándose de un recurso interprovincial como es el río Colorado, deben ser consultadas todas las provincias eh, condóminas. Eh, la provincia de La Pampa no solo no ha prestado su aprobación, sino que se viene oponiendo a que se realice eh, esa obra y tengo muchos proyectos parlamentarios y también eh, desarrollos que desmenuzan esta postura. Martín, muchas gracias. Te mandamos gracias un abrazo. Buen día. Hasta luego. Martín Berongaray en la mañana de Radio Kermés. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés. 106.1